Enredando las mañanas El programa la mañanas. de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De, de 10 a 12 horas Por radio no La Riachueno La Colectiva La Colectiva La Retaguardia Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos Enredando las mañanas De lunes a viernes De 10 a 12 horas www.rnma.org Muy buenos días. Eh, empezamos el enredando las mañanas hoy lunes eh, nuevamente aquí en Radio Pueblo. Bueno, mi nombre es David, vamos a estar acompañando aquí. Tenemos un día bastante movidito, cargadito y tenemos está un está bueno, quiero agitadito <risa> hoy. Pero para en una mañana soleada bien agitada. <risa> Perfecto. Bien, este bien, estamos aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Estamos estamos sin Vicky eh, así, nuevamente. nuevamente, así que les mandamos le mandamos un saludo. ¡Saludo! páme el ceillerero <risa> y bueno y también este no está la bienky pero está pache está pache así es compañero que se está sumando al, a la radio leredando y que acaba de patear el micrófono así <risa> Hola buenos días a todas de eh, todas las compañeras y compañeros oyentes así es, no es la primera vez pache la segunda vez que nos va a acompañar Este, él no quería que lo presentemos porque él dice, bueno, quiero aprender de ustedes o sea, no, no sé qué puede que, aprender de mí Porque, porque. No, quería que la gente, no quería que la gente supiera quién patea los micrófonos Claro, pero yo digo, no, yo quiero aprender Yo digo, aprender justo hoy acá, viste, no daba No, no, aprender no, no, no. no, en vivo es medio complicado Sí, bien, eh, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros Lo puede hacer a través de nuestra página web Eh, www.rnma.org.ar o si no, también nos puede seguir a través del Facebook eh, nos busca Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, ahí puede seguir este comentar nuestras noticias e informarse también, ¿no? Así es. Hoy tenemos eh, eh, diversas noticias eh, seguramente uno de los elementos que que más eh, impacto tiene, digamos Eh, es la reciente votación en Colombia ¿no? algo que nos ha sorprendido a todos, así que a todos y a todas, así que bueno eh, vamos a estar yendo sobre el final del enredando, con una nota sobre ello también eh, podríamos decir algo que, que que conmociona y que deja una especie de, de vacío o de nebulosa el ya de por sí complicado proceso de paz que venía dándose en la Nación Hermana ¿no? Algo que también vamos a tocar, porque vamos a estar hablando con Eduardo Lucita y por ahí a mí me gustaba preguntarle que se dieron los números estos 13 millones de pobres en la Argentina, ¿no? Y eh, seguramente, y el gobernador aquí, el gobernador Morales, en esto del sinceramiento, ¿no?, eh, reconoce que en Jujuy hay un 42% eh, de pobres. Entonces, eh, estamos por un lado eh, eh, esto de que lo pintan como un sinceramiento por otro lado, esto de que no reconocen la cantidad de pobres que ellos sumaron a, claro. a, a, a, es el en los porcentes, claro como si fuera todo herencia y un sinceramiento sin tomar en cuenta la cantidad de despidos sin tomar en cuenta, ahí estamos hablando eh, de 200.000 despidos entre público y, y estatal, sí, eh, entre público y privado, así es, en Argentina lo cual, además sumado a una inflación que cabalga sobre el 42 al 45% estamos hablando también de un número importante de nuevos pobres que ha sumado este gobierno, pero bueno eh, está la cifra global de pobreza que, que indicabas vos y por lo menos para la realidad eh, local, para la realidad de Jujuy un 42% de, de pobres eh, número que no se aleja mucho de los guarismos que había ya por el 2001, ¿no? Y no nos olvidemos también que uno de los ejes de campaña de este gobierno, del gobierno de Gerardo Morales, del gobierno de Macri, de Cambiemos, era Pobreza Cero, ¿no? O sea, nada que ver. Eh, sí, sí. <risa> sí. Los números demuestran que nada que ver. ¿no? Nada que ver. ¿Podríamos pedirle alguna murga que haga una canción sobre eso también o no? Eh, me parece que hay, eh. me parece ¿Sí que ver, vi alguna, escuché hoy alguna, así Y esto también afecta, digamos, el problema de salud. No vamos a estar hablando aquí en Jujuy, hubo renuncias de los médicos de guardia. Así es. Porque no solamente afecta la economía, sino también el sistema de salud. Hay un recorte en la salud que viene ya desde años. No es que comienza con el gobierno de Cambiamos, pero este gobierno tampoco ha hecho ha, ha tenido una política pública para revertir la situación en los que vienen los centros de salud y los grandes hospitales. Así es, había... Desde el gobierno anterior eh, había una fuerte precarización, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de la salud, y bueno, y ahora la precarización se transforma directamente en, en, en formas, eh, eh, dif en dificultades incluso para la supervivencia, podríamos decir. Otra vez algo similar a lo, a lo que acontecía allá en el 2001, y hablando del 2001, otro de los temas también, que vamos a estar tocando hoy es que hoy se que se cumplen 15 años de la toma de Sanón por parte de sus trabajadores eh, eh, también un ejemplo de la resistencia popular que se entablaba hacia por el 2001. Pero bueno, vamos eh, a la primera nota, ¿no? Así es, este ahora vamos a pasar a hablar con Eduardo Lucita, este que nos va a comentar justo un poco, ¿no?, de lo que venimos hablando este Eh, de lo que veníamos hablando, perdón, hubo aquí unos inconvenientes que me distrajeron. Este, sobre la situación económica, ¿no? que estamos viviendo. Así es. Viviendo. Salió una nota muy interesante en, en, los, en la página de los compañeros de Anred eh donde eh, se titulaba, ¿no? ¿Por qué vienen inversores pero no inversionistas? Y la verdad, eh vienen inversores pero no inversiones. Y la verdad es que nos resultó muy interesante y por eso queríamos contactar con Eduardo Lucita para eh, poder difundir esto esta investigación o este este esta eh realidad que él marcaba a través del enredando también. Eh, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo les va? Buenos días. Muy buenos buenos días. días. Bueno, Eduardo, eh, ¿por qué vienen inversores pero no inversiones? Bueno, lo que hay que decir que apenas asumió el gobierno Macri ha lanzado una política muy activa en términos nacionales y también internacionales, buscando lo que ellos consideran que es el nudo central de la, de la situación crítica de la economía argentina, que es la falta de inversiones. En realidad se asienta en una realidad. hoy este Las inversiones hoy son apenas el 14% del PBI argentino. Es muy bajo. Es muy bajo cuando todos los economistas coinciden en que para salir de la situación eh, por varios años, Argentina tendría que tener un, una inversión del orden del 24 o 25% del PBI, ¿no? O sea, okay. Argentina está atrasada en esa, en esa situación. Por lo tanto, apenas asumió, fue a Davos y planteó una serie de relaciones, pero ahí tomó conciencia de que en Davos se lo recibía muy bien, pero que no había ninguna promesa. Por lo tanto, cuando volvió, comenzó... ...a tomar relaciones con la Alianza para el Pacífico... Eh, ...convocó a lo que se llamó acá hace 15 días atrás el mini Davos... Eh, ...del cual fue exitoso el punto de vista de la asistencia... ...vinieron alrededor de 1.900 grandes empresarios... ...miembros de corporaciones internacionales, grandes gerentes... ...y también del plano local, ¿no es cierto? Y después cuando fue a, a Nueva York para la reunión de, de, de Naciones Unidas también se hizo un foro de inversiones organizado por el... por el... creo que por el New York Times eh, sí, o Time, Time Street, algo así no, no no recuerdo bien que también tuvo una una fuerte recepción fue aplaudido de pie cuando ingresó a la sala, etcétera, etcétera ¿no? claro. o sea, ambiente de los inversores para dialogar con el actual gobierno hay ahora hasta ahora no se conocen inversiones concretas, el gobierno abra habla de alrededor de, de 40.000 millones de dólares, pero por ahora son solo promesas, salvo en el, en el plano de las energías alternativas, que ahí hubo una una licitación por alrededor de 2.000 millones de dólares y recibieron propuestas por 6.000 millones, porque ese es un campo que ya el, el ministro Arangur, el ministro de Energía, apenas asumió, planteó que en este momento era mucho más rentable invertir en alternativas que en petróleo, ¿no? pero en el resto de, la, de las cuestiones son solo promesas, inversiones potenciales, no hay nada, nada concreto todavía, ¿no? Eh, Eduardo, eh, apenas asume Macri, llega hace este, bueno, eh, una devaluación, eh, el ajuste, los despidos, eh, básicamente podríamos decir preparando el escenario o cumpliendo supuestamente, dejando los números, para eh, que pudiesen, eh, para, para disminuir también el costo del trabajo, etcétera, etcétera, para que pudiesen llegar las grandes inversiones. Pero eso hasta ahora no se ha dado. O sea, es como que Macri es un buen alumno, digamos, del capital financiero internacional, pero sin embargo ese capital no se apresta a llegar a Argentina, eh, pese a, a, a, a, al ajuste y todas las medidas antipopulares que ha tomado. ¿Por qué se da esto? No, eh, justamente, todas las medidas que vos mencionás, más las continuas insinuaciones del presidente a la necesidad de una reforma laboral, son las causas por las que lo aplauden al presidente las corporaciones internacionales, ¿no?, y los grandes capitalistas argentinos también. El problema es que pone, insiste mucho, y también lo hizo el Fondo Monetario Internacional, que volvió al país después de 10 años de ausencia, Este que el, el gasto el gasto del Estado y el déficit fiscal es muy alto. En realidad está en el 7% y que este gobierno está aplicando una política gradualista. Cuando ellos quisieran que hubiera más sustentabilidad, que fuera más rápido eso, ¿no? Claro. este El gobierno en eso va lentamente porque tiene un horizonte electoral inevitable. El gobierno necesita sí o sí tener un, una muy buena performance en las elecciones de octubre del año que viene, porque si no la situación se les va a poner muy compleja. Y la otra cuestión que plantea que plantean las grandes corporaciones, ¿cuál es la sustentabilidad política de este gobierno? Si esto va a continuar, esta política económica va a continuar en el tiempo o no. Y esa es una incógnita, ¿no? Y, y fíjense en ustedes que en el, en el mini Davos o el Davosito que se hizo acá en el Centro Cultural Kirchner, Este, cuando se planteaban esas dudas, Emilio monsó que es la espada de, de, del gobierno en la Cámara de Diputados, planteó que aun cuando el gobierno Macri, el presidente Macri, no, no lograra la reelección, eh, el próximo presidente va a ser o Vidal, o Larreta, o Massa, o Urtubey, y por lo tanto la continuidad de este tipo de políticas está garantizada. ¿no? Planteó eso... Que por otro lado suena bastante realista en el sentido de cualquiera de esos puede ser el un presidente de reemplazo a, a, al gobierno Macri, ¿no? Claro. Pero dijo muy tajante y muy crudo, como nunca antes habíamos escuchado, que las políticas no van a cambiar demasiado. ¿no? Eduardo, uno cuando, bueno abre un portal de noticias o abre el diario, puede leer, digamos, que el ministro de Economía y algunos... Este, que forman parte de, de Cambiemos como Lilita Carrió, eh, salen a decir que la inflación ya es un tema del pasado, que que ya no hay inflación. ¿Esto es verdad o cómo afecta o cuál es la trampa de este discurso? No, bueno, este, la trampa de ese discurso es que la inflación ha bajado en agosto y probablemente baje también ahora, después de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de ponerle un freno al tarifazo. En algún momento el incremento de tarifas se va a producir, no tanto como se pensaba en un primer momento, pero se va a producir y eso va a incidir nuevamente en el, en el, en el alza de los precios, ¿no es cierto? De todas maneras, eh, incluso con la recesión económica que sigue, sí, ahora hemos tenido datos de agosto que el consumo cayó pero eh, alrededor de un 6-7%, o sea, eh, la recesión es muy fuerte Y la recesión lleva a, a un parate de del de alza de los precios, porque las empresas si no venden, bueno, al final algo tienen que hacer, porque no pueden estar tanto tiempo reduciendo las ventas, ¿no? Y pues, pero en lo que hay que decir que siempre que llovió, paró. Siempre que hay un alza, un pico inflacional, dura un tiempo y después empieza a bajar. Siempre que la economía está en recesión, hay un momento en que el ciclo se da vuelta y empieza una remontada. Acá el secreto es, hay un, eh, siempre que hay un pico de recesión, después hay un rebote de la economía. El problema es, si se logra superar ese rebote y cuando la, la, la economía empieza a crecer y empresa queda de empleo, ahí los precios se mantienen o vuelven a subir. Eso es lo que ha pasado históricamente en la Argentina. Ustedes fíjense, el gobierno anterior tuvo un éxito muy importante hasta el 2007-2008, Y después los crecio empezaron a subir y a subir y a subir ¿no? Eh, este... eduardo hay algo que que observo con, con eh, si se quiere con, con eh, bastantes bastantes dudas porque es algo que recuerdo del menemismo eh, vos comentabas que se viene un y tú, bueno y todos sabemos que se viene un año electoral pero producto de la gran inflación y todos los números de despidos, de disminución del consumo que ha habido este año queda por lógica que los indicadores del año que viene eh, producto de determinado rebote van a ser eh, sensiblemente mejores digamos que los de este año pero porque se parte de un piso muy bajo algo eh, notablemente adecuado para un año electoral eh, eh, mi suposición eh, tiene, tiene, tiene asidero no, es, es, es tal cual. Este. También lo, los primeros años del gobierno Kirchner también partieron de un piso bajísimo, por eso las tasas de crecimiento eran tasas chinas. Acá también, pero hay que ver si... También es cierto que la administración Kirchner tuvo muchas políticas activas que facilitaban el consumo. Hay que ver si este gobierno hace ese tipo de cosas. Acá es central lo que vaya a ser de aquí a fin de año... Y el impacto hay un periodo que es de abril a octubre que ahí el gobierno tendría que demostrar que hay crecimiento de la economía que hay mayor consumo etcétera etcétera eh, el asunto es a partir de abril del año que viene vamos a ver qué, qué política va a ser y qué pasa con la relación este con la relación Ministerio de economía Banco Central porque quien dice que, que la inflación es cosa del pasado es pradgais que es el ala que está vinculado al ala más política y quiere que haya crecimiento de la economía. Al mismo tiempo, el jefe de Banco Central, Sturzenegger, sigue manteniendo altas las tasas. Después de cuatro o cinco semanas de baja consecutiva de las tasas, la semana pasada eh, no, no hubo ninguna novedad. Dejó la claro. tasa como estaban, porque estaba empezando a crecer el tipo de cambio. Ustedes claro. saben que el tipo de cambio está prácticamente anclado. Si el tipo de cambio sube... Sube otra vez el proceso inflacionario porque hoy eh, el cuaré y sí, alrededor del 38 40 de la matriz de insumo producto en la Argentina es de origen importado okay. hoy no es como antes en los 60 los 70 que la industria importaba bienes y equipos hoy importa insumos intermedios entonces cualquier repunte de la industria recae más que proporcionalmente en un crecimiento de las importaciones ...y con un dólar cada vez más caro, todo sale más caro... Claro. ...eso se debe hecho en la encerrona... Eh, la, sí la inflación está, está desacelerándose... ...como producto, bueno, de lo que hablábamos antes... ...pero cualquier cosita la puede volver a acelerar, ¿no? Entonces, y... tener... Por eso insisten tanto en el control salarial... ...por eso el gobierno no quiere abrir las paritarias... ...por eso está diciendo que hay que pensar en el salario... Eh, en términos del año que viene, que va a haber solo un 17% de inflación, lo que está diciendo, miren, el 10% que perdieron este año, olvídense, no hay que recuperarlo, porque si no volvemos a la espiral de nuevo. Eh, sobre eso precisamente quería preguntarte, el gobierno dice o prevé una inflación del 17%, algo que para muchos economistas es una mirada también demasiado optimista de la inflación futura. Claro, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, es así, este tendría que bajar muchísimo la, la, la inflación para ser para hacer de ese orden y tendría que seguir la recesión, lo cual choca no. choca con las necesidades políticas que tiene este no. gobierno. Entonces, hay que ver cómo se va resolviendo, cómo se va resolviendo eso, ¿no? Lo mismo pasa con la creación de empleo, se habla de que el año que viene la economía va a y medio por los estudiosos de, de, de la situación social laboral del mercado de trabajo dicen que la creación de empleo empieza cuando el pdi crece de 4% para arriba yo no conozco bien eso yo solo estoy repitiendo no claro. pero bueno si eso fuera así no va a haber creación de empleo tampoco y vamos a estar en una en un proceso de en una, una situación de de desempleo, ahora está en el 9.3% y sigue así, vamos a estar en el 10%, ¿no? claro. lo cual no es una buena situación, para nada. ¿no? Eduardo, desde que comenzó nuestra entrevista estamos hablando de pobreza, de desocupación, eh, del conflicto salarial, de una inflación que se comió el salario, ¿por qué a esta altura de lo que va desde que asumió Cambiemos todavía no hay un paro nacional? <risa> bueno... <risa> Yo creo que está, había un viejo tango que habla de la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, ¿no? Una CGT que fue capaz de hacer 14 pa 13 paros consecutivos en el gobierno de Alfonsín, hoy habla de que no hacen paro, que tienen miedo de que lo acusen de destituyentes, ¿no? Es, es, es otra etapa de la vida política y también de la vida de la CGT que ha perdido lo que da lo que fue su vieja historia, ¿no? Es que hoy hay un acuerdo, no explícito entre el gobierno y el triunvirato de la CGT, más allá que hay problemas internos, ¿no? Pero puede decirse que lo que se discutió los otros días y que se firmó un acta prácticamente es el programa del gobierno, porque ya el gobierno dio muestra el año cuando asumió, enseguida de, dio un bono, se acuerdan de 500 pesos y quitó el y quitó el, el impuesto a las ganancias a, a, al, al pago del medio aguinaldo ahora está están prometiendo lo mismo. Lo que pasa es que el gobierno tiene problemas porque el, el impuesto a la ganancia es un impuesto coparticipable, entonces eso significa que los gobernadores van a tener menos dinero. Pero además, si, si el gobierno da un bono a los estatales, este resulta que lo van a tener que pagar también los gobernadores y los intendentes, que no tienen mucha plata que digamos. Entonces el programa está y está aceptado por la CGT. El problema va a ser la magnitud del bono, quién lo financia... Bueno, son problemas que están en la órbita de, del gobierno, ¿no? Hay que ver cómo se resuelve eso. Pero todo indica que el bono para jubilados va a ser para los que para los que pagan la mínima y también en el Estado para los sueldos más bajos. El otro problema que tienen es este si los empresarios, el sector privado, van a pagar o no el bono. Obviamente las grandes empresas lo pueden pagar, pero... Las empresas medianas en el marco de esta recesión van a decir que tienen dificultades para pagarlo, entonces ahí no sé cómo se va a resolver eso, vamos a ver. Eh, Eduardo, este bueno, agradecemos la entrevista, la verdad que como siempre eh eh <risa> exprimimos, sí, la verdad que que y para nosotros resulta siempre eh, muy grato y muy aleccionador poder comunicarnos con vos. Te agradecemos muchísimo. No, yo nuevamente. también te agradezco, pero para cerrar la entrevista ¿Sí? que les agradezco mucho, este año la economía va a crecer va, va a perder un 2, 2.5%. Aún en el supuesto que el año que viene se cumpla lo del presupuesto que crecemos 3.5, vamos a terminar en diciembre del 2017, prácticamente igual, igual, en el, cuanto al TBI, que en diciembre del 2015, pero con más desempleo, caída del salario y mucho mayor endeudamiento, ¿no? Esa es la realidad que tenemos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Chao, buen día. Buen día. Bien, ahí pasaba Eduardo Luisita, la verdad. Siempre entre, muy claro, <risa> siempre muy claro. Eh, eh, te, te hago la crítica Lo mataste con la última pregunta Lo mataste ese? con la última pregunta este el eh, Sí eh, a, a mí me resulta muy eh, Esto El título me resultó muy interesante Bien inversores Pero no las inversiones ¿Y vos sabés a qué me hace acordar? A, qué? a las fiestas que armamos en la radio va mucha gente Van muchos grupos Pero no dejo un mango. Pero no un mango. Y con eso lo vamos a escuchar un Así poco de es. música. Una música que, dicho sea de paso, está relacionada profundamente con la historia argentina y con una época previa de crisis, en este caso la crisis de la década del 30. Perdón. Estoy hablando por Pancho. ¿sí? No tiene este nada que ver con el mejor tema escuchado de YouTube. Ni no, no, no, no. Esta vez lo sacamos a Johnny de la selección. De una. viejo Gómez vos que estás de manguero doctorado y que un mango descubrís aunque lo hayan enterrado que finime si podés esta contra que se ha dado que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación que por más que la pateo un peso no veo en circulación donde hay un mango viejo Gómez los han limpiado con piedra a pomes ¿Dónde hay un mango que yo no he buscado? Con lupa y linterna y estoy afiebrado ¿Dónde hay un mango para darle la cara si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financiistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, notician ni gatos De su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos El de Ancarlo del Gomán Concretame si podés Los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón Y del seco hasta el bacán Todos en plena palmera llevan la cartera Con cartel de defunción Y jugando a la escondida Colman la nevita de la situación ¿Dónde hay un mango? ¿Dónde hay un mango? Gómez, los alincuen piedra a Pómez, hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financiistas ni los periodistas ni perros ni gatos noticias ni datos de su paradero? No me saben dar Concretame si ¿sí sabes Lo billete ¿Dónde está?